Venimos con otras informaciones, estamos en comunicación con Jonathan Perdomo, que es dirigente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, o FUSIPE, eh, que difundió un comunicado en las últimas horas ante la información, la noticia que compartíamos también acá en la radio, de que se constató el fallecimiento de una persona privada de libertad en la unidad número 6, Eh, y que se suma a otras muertes ocurridas anteriormente. Ante esto, eh, OFUSIPE también se está pronunciando y queremos conocer eh, la postura de ellos y también algunas actividades que están previstas y que se están desarrollando en estas horas. Jonathan, buen día. Gracias por estar con Radio Centenario. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Como bien tú lo dijiste, sí, nosotros ayer... Eh, expresamos un comunicado a la opinión pública por realmente las situaciones que está pasando a nivel nacional en todas las cárceles uh -huh. del sistema penitenciario uruguayo eh, y también una una un, una propuesta de lo que es el el presupuesto quinquenal en el gobierno que no contempla a los civiles penitenciarios no ajá uh -huh. se suma digamos por un lado eh, la situación concreta la noticia concreta a la que ustedes refieren del de, de fallecimiento en la unidad número 6, pero ustedes esto lo relacionan eh, con causas eh, estructurales digamos de que tienen que ver con la atención que le da el estado y la dedicación que le da el estado a estos temas no ustedes dicen que no es eh, accidental o casual que ocurran estas estas muertes Exactamente. A ver, eh, ayer tuvimos la, la, la muerte de la unidad número 6. Anteayer, la muerte en la unidad número 5, cárcel Mujeres. Sí. Hace tres días más atrás, en la uni, eh, en la cárcel público-privada, otra persona privada de libertad. Semana más atrás, también tuvimos un montón de fugas en el interior del país. Después, también tuvimos eh, en el interior del país lo que fue en Mercedes, eh, un, un incidente con fuego. Mm. en río negro, un intento de motín eh, bueno, eh, un poquito más atrás tuvimos las muertes del penal que, que también fue de puro conocimiento sí. entonces eh, ya son eh, bastante seguidas las situaciones a las que estamos enfrentando a los trabajadores del sistema penitenciario y, y bueno, en definitiva, nosotros lo venimos advirtiendo esto ya hace un buen tiempo desde que estamos en una emergencia en materia de cárceles Eh, entonces, en ese sentido es que nosotros estamos justamente manifestando no y hoy en día vemos una actividad eh, en la Plaza Primero de Mayo donde colocamos una carpa donde nos estamos manifestando porque queremos una transformación futuro una una transformación profunda del sistema penitenciario y ver qué futuro nos depara a nosotros los trabajadores no mm. porque sin presupuesto no vamos a transformar nada y, y bueno. Nos tocó salir a la calle en esta oportunidad. Eh, Jonathan, buen día. Primero, para, para hacernos una composición también. Estamos hablando de un país con eh, más de 16.000 personas en las cárceles actualmente, ¿no? Aproximadamente, ¿es correcto decir esa cifra? Sí. Y, y en Son 16.000. mil sí. personas privadas de libertad sí. y son 10.000 medidas alternativas que tenemos, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de que atendemos 26.000 personas. ¿Y usted, cuántos funcionarios civiles, más o menos? Bueno, pues? para esas 10.000 medidas alternativas tenemos, que la parte de dinama, tenemos 14 técnicos que abordan eh, a esa cantidad de personas, que eh, es prácticamente casi imposible, sí. pero igual los compañeros le ponen lo mejor. Y después lo que les puedo decir es, El diagrama nuestro, que son 1.200 operadores penitenciarios para estas 16.000 personas privadas de libertad, pero tenemos que tener en cuenta que dentro del INR hay tres turnos de ocho horas, porque nosotros hacemos ocho horas, 40 horas semanales, y a su vez tenemos distintas áreas que también tenemos que llevar adelante nosotros. No es solo la convivencia, tenemos la parte de laboral, la parte educativa, cocina. Eh, oficinas de familia, jurídica, etcétera. Entonces, cuando nosotros llegamos a la persona privada de libertad, estamos trabajando un compañero para... Eh, bueno, distintas unidades hay un compañero para 60, 100, 100, 300, depende de la unidad donde vos estés. Entonces, eh, es prácticamente hacer un, imposible hacer un seguimiento a las personas privadas de libertad, un tratamiento. Eh, entonces, justamente... Siguiendo esas líneas es que nosotros nos estamos manifestando, ¿no? Porque cuando se habla de transformaciones en el sistema penitenciario, sin personal es prácticamente imposible. Y otro de nuestros eslogan que nosotros siempre decimos es que nosotros somos el Estado ante las personas privadas y libertades. Y por eso es que mencionamos en el comunicado que hay una ausencia del Estado en de las cárceles. Claro. Sí, hay, hay una violación cotidiana de los derechos humanos, ¿no? Eso está claro hace tiempo. Sin duda. Eh, y también a, a, usted, a ustedes como trabajadores exactamente bueno, eh, el mejor reconocimiento en, et, en este presupuesto quinquenal que, que puede hacer el Estado hacia los trabajadores penitenciarios es si no hay recursos como se dice, bueno que se declare el trabajo insalubre nosotros por cinco años más vamos a seguir trabajando en la misma infraestructura, enfrentando las mismas enfermedades enfrentando la violencia entonces es necesario que se declare el trabajo insalubre y que se reconozca nuestra tarea. Hmm. Jonathan, eh, para contextualizar un poco también, eh, que, ¿cuál es el rol que cumplen los los funcionarios civiles dentro del sistema penitenciario? ¿A qué organismo del Estado responden? ¿Responden también al, al, al INR o no? Eh, creo sí. que es, es importante también eh, manejar eh, estos elementos. Bueno, nosotros somos funcionarios públicos, nosotros pertenecemos al INR... Eh, ...que está dentro del Ministerio Interior... Uh -huh. eh, ...se ha hablado de la descentralización del INR... ...se ha hablado de un montón de cuestiones de esas... ...que tampoco la vemos reflejada... De, eh, ...en el presupuesto... ...y es lo que nos está preocupando... ...por eso vuelvo a repetir nuevamente... ...es que llegamos a la Asamblea Nacional de Aho ...a eh, votar el tema de... ...poner la carpa a la primera de mayo. Claro. Bueno, ahora podemos profundizar también... ...en estas actividades que tienen en, en estas horas... pero en el presupuesto, por ejemplo, una de las cosas que se ha dado a conocer tiene que ver con la eh, construcción de un nuevo centro de, de penitenciario, digamos, de una nueva cárcel, la, re, la reforma de otro. ¿Cómo ven ustedes esto en, en este marco que vos nos comentabas, de que hay muy poco personal para hacer frente? Se habla de construir nuevas cárceles, eh, Pero no sé qué, qué información manejan ustedes en cuanto a si esas cárceles van a, a contar, digamos, con es el personal que, necesario. Es que no se puede abrir la cárcel sin personal. Nosotros ya tenemos una definición también por la Asamblea de que en ese sentido nosotros vamos a trabajar profundamente porque se, el presupuesto empieza a partir del primero de enero del año que viene. La formación de los trabajadores dura seis meses. Estamos hablando de que estaría para mediados del año que viene, con, con suerte y viento a favor, La primer, sí, o sea, y el proceso del llamado, ¿no? Claro. Eh, que, que, que tiene como seis meses más. Entonces estamos hablando que estas cárceles eh, están terminadas, aparentemente, eh, en, a fines de este año, y el personal no está. Entonces, ¿quién se va a acercando de esas cárceles? Y eso es algo que tiene que tener en cuenta también el contribuyente, ¿no? Porque si la cárcel está terminada, son públicos, privados, el, el dueño de las cárceles va a querer cobrar, por más que la, las abran o no. Y eso va a ser un, un dinero, si no se abre, eh, tirado ahí eh, eh, en nada. ¿no? Y eso es muy preocupante también para los contribuyentes, más que nada, ¿no? Uh -huh. Ustedes en, en este comunicado que emitieron ayer, por ejemplo, se refieren... a que eh, se omite incluir compensaciones y mejoras reales para los trabajadores eh, pero que al, al mismo tiempo se continúa con la designación de cargos de particular confianza y estructuras que no cambian la sí. realidad dicen ustedes sí, ¿No? cuál es la, la situación en ese sentido hay, hay, bueno, hay sí. una digamos un, un ampliamiento de, de lo que es la las la figura jerárquicas en, en este organismo. exactamente se crean dos cargos nuevos está y se, se se va a dar una compensación una compensación a directores y subdirectores uh -huh. eh, y nosotros los que estamos en la cancha no agarramos no no agarramos un poco de o sea de, de presupuesto para nosotros no lo uh -huh. vemos reflejado en nuestro salario que somos quienes estamos en el día a día entendemos que tiene que haber direcciones y subdirecciones no lo vemos mal pero que sea equitativo para todos y para todas Claro. Bueno, vos mencionabas que ustedes están entonces con esta carpa instalada y hoy tienen una actividad a las 12 del mediodía, ¿verdad? ¿En qué va a consistir? Sí. Bueno, vamos a hacer una conversación, vamos a hacer una charla de manifestación. Vamos a presentar el primer informe de unidad número 5 de la ingeniería prevencionista para que dé justamente las pruebas técnicas de que es un trabajo insalubre. Muy bien. Eh, Jonathan, no sé si hay algún elemento más que quieras Agregar, por supuesto que nosotros estaremos muy no, atentos no. A, a las novedades vamos, que surjan. Vamos a estar acá, es abierto, así que agradecemos por el espacio y muchas gracias por todo. Por favor, estamos atentos a este tema, como te decía, y les pedimos que nos comuniquen ante cualquier novedad. Genial, muchas gracias por todo. <ríe> Jonathan, Jonathan Perdomo, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Gracias por estos minutos. Gracias, chao. Esirarán todos para